Y buenas tardes Alicia. Hoy es un día eh, de un inmenso dolor para quienes hemos transitado este camino y quienes reconocemos en esta persona, en Néstor Kirchner, ese gran militante que nos devolvió la dignidad a todos aquellos militantes de derechos humanos, a familiares de desaparecidos y, ¿por qué no?, a militantes políticos. Hoy se ha ido esta persona Quien, quien ha sido un referente, y como él dijo cuando asumió, de acá me saca con las patas para adelante, creo que este, cumplió con su mandato, murió con los pies sucios de meterlos en el barro caminando el país para construir una Argentina diferente. Por eso digo que no solo en materia de derechos humanos. Hace pocos días, con, una, eh, con un político bastante representativo de Olavarría, charlábamos sobre sus pasos, y decía que no, se, no querían este, morirse con las botas puestas. Néstor Kirchner sí murió con las botas puestas. Él sabía que estaba mal y de todas maneras siguió militando, quizás haciendo lo que pocos harían en beneficio del de país. Por eso creo que hemos perdido a una gran persona, un gran personaje de la política que va a ser nuestra guía para el futuro. Eh, Carmelo, eh, más allá de que te noto así emocionado mucho, este, preguntarte si tuviste ocasión de estar con él en los últimos tiempos y en ese sentido, ¿cuáles eran los lineamientos que le dio a los organismos de derechos humanos? No, mira, eh, los organismos de derechos humanos teníamos tenemos plena libertad para actuar y teníamos ese mandato que era eh, enjuiciar a todos los represores ...que pudiéramos y en eso estábamos. No he podido estar con él, eh, salvo hace pocos días en la Madrid... ...que este, llegué demasiado tarde y solo le pude dar un apretón de manos... ...que fue como la despedida, pero nos dice ese mandato... Eh, ...que debemos tratar de pelear de acá en, para, para adelante... ...para poder terminar y, y, con estos juicios que venimos implementando... Estos juicios que están a medio terminar todavía, estos juicios sobre los que caen, este, yo diría eh, nubarrones, pensando en el futuro, ya que no he visto comprometida la oposición política en este momento en seguirlos adelante. Sería necesario que tomen como política de Estado los futuros gobernantes, eh, seguir con estas políticas. que se implementó a partir de esta gestión. Fue política de Estado y nosotros queremos que siga siendo política de Estado. No lo tenemos garantizado, seguiremos peleando para que esto ocurra. Bien, eh, Carmelo, no queremos robarte más tiempo, agradecerte que hayas compartido con nosotros este recuerdo para un hombre que eh, la verdad es que eh, se puso al frente de la lucha de tantos años de ustedes y que eh, la verdad es que no habían logrado lo que eh, lograron con la presidencia de Kirchner. ¿no? Exactamente, exactamente. Como te decía al principio, él devolvió la dignidad a todos estos sectores que a lo largo de la historia, desde la dictadura, Este, habían sido vapuleados por casi todos los gobiernos o ninguneados de alguna manera. Gracias, Gracias Carmelo. A Adiós.